Hola todos, soy Dalia, soy cosplayer y los invito a seguir mis redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como Dalias Cos. Y quiero saludar y felicitar a Luchito Sama por los tres años de su programa Opening Zone. Que siga cumpliendo muchos años más y disfruten de su loco show todos los viernes por la noche. ¡Saludos desde México! ¡Bye, bye!